en la continuidad informativa del Enredando las Mañanas eh, y hoy jueves nos, eh, nos vamos a charlar con gente del Movimiento Popular La Dignidad porque eh, ayer eh, instalaron un parador en la plaza de los dos congresos con la consigna Ni un pibe más en la calle. Eh, recién hablábamos de la situación en la ciudad de Buenos Aires Eh, y que, bueno, nada, a ver, no es por supuesto nada diferente de lo que ocurre en otros lugares del país, pero la diferencia aquí suele ser justamente que eh, la cantidad de gente que vive en esta ciudad hace que todo se haga mucho más complicado y en los momentos de crisis la crisis es mucho más visible quizás que en otros puntos de, del país, ¿no? Y, y repercute de una manera especial porque sabemos cómo... Cómo está pensada, digamos, la organización de la Argentina con eh, esta ciudad como, como eje. Bueno, la cuestión es que queremos saber eh, qué es un parador en la plaza de los dos congresos y para eso lo llamamos a Rafael Klexer del Movimiento Popular de la Rafa, bienvenido aquí al Enredando de las Mañanas, Fernando Tevele y Eugenio Tiro contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo va? Bien. No te llamamos viernes, ¿viste? Eso te debe sorprender. Pero, bueno, contanos un poco cómo, cómo es la cosa del, del parador que instalaron y en el marco de, una, de un llamamiento de las organizaciones sociales, este, de manera bastante importante, casi unitaria, uno podría decir, a la declaración de la emergencia social, ¿no? La emergencia social. Mira, en, en principio no, nosotros no hacemos otra cosa que, eh, digamos, profundizar lo que venimos haciendo organizaciones populares, sociales, las iglesias, gente buena que hay, que es todos los días traer eh, una ollita o comida, digamos, a plaza de los congresos, porque acá es donde se concentra la mayor cantidad de, de familias viviendo en la calle, uh -huh. eh, Entonces nosotros tenemos dos, dos, dos, dos opciones. O, o, o salimos por Facebook a decir que hay, está, hay un problema increíble con el tema de, de de familias viviendo en la calle, o metemos el cuerpo. Entonces levantamos este parador que implica apostar a la organización de, de los compas, este por un lado y por el otro lado una denuncia de que hay niños viviendo en la calle. Uh -huh. A lo cual entendemos nosotros que hay tercera o cuarta ya generación de asistidos, digamos, no es un problema tampoco del gobierno actual, si bien lo recontraprofundizó, digamos con las la políticas de ajuste, neoliberales, uh -huh. pero lo que digamos hay un régimen permanentemente que expulsa y excluye a, a, a compatriotas, digamos compañeros, y hay una situación digamos muy desesperante, muchas familias, mucha gente está muy mal después de tantos tantos años digamos de vivir en la calle, digamos no, y ayer, digamos niños eh, durmiendo acá en el parador. Hicimos una carpa, que en realidad es una carpa, calentita, compramos, ahí en el Ejército de Salvación, compramos eh, cuchetas, acá también. Nosotros queremos hacer un registro único de familias, de personas, de compañeros y compañeras, de vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que están viviendo en la calle. Para el gobierno de la ciudad hay 876 nada más, teniendo en cuenta que los paradores de la ciudad están repletos y hay 2.000 Es decir, esos 2.000 ya no entran en el registro de los ciudadanos uh -huh. porque no están en la calle pues están en los paradores. Porque duermen en los paradores. Ajá. Claro, no, no, no. el grado de cinismo de, de este gobierno es increíble. ¿Igual 876 este, niños durmiendo en la calle o, o, o también se refiere a adultos? Ah, no se... personas. Bueno, no, no es poco tampoco, ¿no? No, no, claro, pero eh, digamos, las organizaciones que trabajamos en la temática eh, entendemos que hay entre 20.000 y 22.000 eh, Eh, personas viviendo en la calle, uh -huh. como es que le dicen ellos, en situación de calle. En situación de calle. <risas> eh, eh, a lo cual no, nosotros vamos a hacer una, una juntada, vamos a organizar muy fuerte el sector, acá hay que eh, cambiar la matriz económica que plantea hace muchos años el gobierno de la ciudad, donde la, la clave es el negocio, los tipos digamos, plantean todo a través del negocio y arman la política a través del negocio, la especulación financiera, La, la salud privada, la educación privada, la falta de políticas públicas con respecto a la vivienda y solamente el excedente de la droga y de la soja, digamos, construyendo viviendas de lujo, digamos, para regular el mercado. Uh -huh. es decir, bueno, todo eso, digamos, hay que plantear. Y, y por el otro lado, políticamente, tal vez se enojen algunos conmigo, pero no vemos que haya una oposición política en la Ciudad de Buenos Aires. Ni en el país, ¿no?, pero en la Ciudad de Buenos Aires. No vemos que haya una oposición política... La legislatura ya es el Consejo Deliberante, hace 20 años, algunos que, que ya, son, ya son grandes se, se deben acordar con Pico, digamos, son legisladores que ni los conocemos, que venden tierra, venden tierra, homenajean al sapo Pepe, pero no hay una política, no hay un afianzamiento, porque las leyes están. Hay una ley, la 3076, que la, dice que hay que, digamos, hay que trabajar digamos, y darle solución a, a, a la gente en situación de calle, uh -huh. y, que también implica la situación, a, a, en la ley dice, y los que están por ser desalojados. Imagínate, uh -huh. estamos llenos de, de, de, de leyes progresistas, pero no se aplica, nadie le pone el cascabel al gato. Entonces, bueno, que sirva de denuncia, ya o sea, nos quieren, desde el Estado ya amenazan, como siempre, a un movimiento popular, que vamos a sacar la, la comida, que que del otro, le, levanten esa carpa, nosotros no la vamos a levantar un registro y queremos discutir políticas públicas para el sector. Rafael, ¿tienen más o menos un, un registro este, de cuánta gente, ayer fue la primera noche, ¿no? ¿Cuánta gente durmió allí? Mira, a poquitas, pues no tenemos mucho. Uh -huh. Tenemos, eh, eh, en, en, en lo que es la carpa, con las camas 20, pero alrededor son 300. Claro. Uh -huh. 300, digamos, lo, a, ¿qué, ¿qué hacemos? No bueno, podemos asistir a la, con cama todo. Lo que sí queda ya el parador, donde pueden comer calentito a todo el mundo, cuatro, las cuatro comidas, pusimos baño, ahora vamos a poner duchas, seguramente vamos a abrir otra carpa con otras 20, uh -huh. priorizamos a los niños para dormir. Uh -huh. eh, y bueno, después también un laburo social, porque no nos olvidemos, es que es un laburo social con los compas, digamos, y, y pero le ponemos condiciones, la merienda, vení, organizamos vamos a organizarla juntos, digamos, tampoco es una cuestión, como decía Galeano, de la caridad es de arriba hacia abajo y la solidaridad es entre, entre pares. Uh -huh. Planteamos ese tipo de, de trabajo solidario. Rafael, Eugenia, te saluda acá. ¿Qué tal, Eugenia? Eh, hay algo que se escucha muchas veces en relación a la gente que vive en la calle y es esto de que ¿por qué no aceptan ir a los paradores? Entonces, la verdad me parece que sería interesante que vos que elaborás el tema y los conoces bien sí, claro. eh, clarifiques qué cómo son esos paradores y qué cosas pasan en esos paradores. Los paradores tienen un régimen carcelario Si vos no entras a las 7, es decir, a las 7 hay una, a partir de las 5 de la tarde ya hay una cola, que si vos no entras a, la, a las 7 de la tarde ya no entras. Uh -huh. Y a la mañana, el desayuno y te vas, donde perdés cosas, te reúnen cosas, digamos, no podés, este, no hay trabajo social, es solamente estar ahí sin ningún tipo de contacto, no hay. Eh, y después separan a las familias, por supuesto, digamos, eh, ese, ese. Digamos, es, es, es como uno, un parador... Primero, los que critican de por qué no van a los paradores terminan que ir ellos. Sí. Digamos, porque empecemos a poner blanco sobre negro en esta sociedad. Uh -huh. este a a una noche a un parador y después vemos. Claro. este No, un régimen carcelario, se pierden cosas. Digamos, no siempre está claro el tema del abuso de poder. Digamos, reproduce una lógica... No, no, no un régimen carcelario. Como cualquiera, entonces la gente está cansada, no claro. quiere ir ahí. Uh -huh. Digamos... Eh, ahora se están diciendo que va a haber una villa olímpica, que van a hacer viviendas, esto es lo otro, por pues eso es la que, que hay que discutir. digamos, cuántos cuánto cupos de esa vivienda va para gente en situación de calle, como dicen ellos. Uh -huh. ¿Cómo, me, ¿Cómo cómo eh, estatizamos todos los hoteles truchos que hay en la ciudad? Y terminamos con el negocio de los hoteles, los agarra el Estado, los administra el Estado, se lo da a las organizaciones para que lo administren y resolvemos problemas de un montón de gente, digamos. Acá es solamente el negocio. ustedes sí. Y ahora van a cerrar un programa, que es el programa nacional, que también tenía subsidios para la gente. Este, lo van a cerrar también, ¿no? Les interesa, toda la calle y todo eso. Miren, no nos importa la Nata, no nos importa los leucos, que vengan, que digan lo que quieran. digamos Nosotros ya no vamos a parar, vamos a salir a denunciar muy fuertemente, pero poniendo el cuerpo, que a ellos les duele. Uh -huh. Porque una cosa es que saquemos por Facebook o por Twitter, hay problema con la gente en la calle, ¿no? No, vamos a poner cuerpo acá, vamos a Ajá. poner parador en todas las plazas, si necesario. Mm -hmm. claro. Bueno, ahí hay una, una cuestión que tiene que ver cómo las cosas que... Este, que, que están a la vista de todos, en general mucha gente elige no verlas, ¿no? Eh, digo, desde el poder, pero también desde, desde la sociedad hay, hay sí, claro. mucho de esto. Y eh, nosotros venimos contando en esta radio el conflicto de las 25 familias que se les incendió el sí, lugar en el donde estaban viviendo en el Abasto, que sí. están hace como tres meses allí ahí el día ese. En, en Carpas, tremendo, sí, sí. tremendo. Tremendo. Y, tremendo. Eh, están hace tres meses viviendo en la calle en sí. Carpas en una en una calle de abasto a, a dos cuadras del shopping más sí. grande de la ciudad de Buenos Aires. Esto los Perandi. ¿Qué hacen? Bueno, en La Boca hubo solamente en este, en este año cuatro incendios donde desalojan a la gente, va a defensa civil, judicializan, ningún juez va a poner a decir que se puede volver, digamos, tranquilamente se puede volver, pero así es como terminan desalojando, son los grandes negocios inmobiliarios. Uh -huh. Eso es lo que hacen. Y está la gente ahí, no la dejan entrar. O sea que tienen. Digamos, está, está claro, pues son gente labura, laburante, tienen sus ahorros metidos ahí adentro y no saben si la policía y los bomberos cuando entraron a apagar el incendio, que es dos habitaciones de arriba nada más, donde hay 30 habitaciones más, este, eh, no saben si se los robaron o no, tienen los ahorros ahí, ahí adentro y no los dejan entrar. Uh -huh. Bueno, no, no, simplemente iba a decir que nos queda este, la idea de esperar a ver qué es lo que muestran los medios tradicionales de la carpa, que seguramente va a continuar. Van a, van a venir, los medios van a venir, uh -huh. van a ver cómo le damos, cómo la gente le da de comer en la voz, nada, van a reflejar, lo, lo, lo, lo, nada, lo... Lo que, no queremos, lo que no queremos que reflejen, como claro. siempre, ¿no? Cuando ustedes Pero piensan bueno. estas eh, movidas, eh, porque ustedes en el MPLD son de hacer mucho estas, estas movidas, digamos, de salir a la calle y de sí. llevar todo como una, una parafernalia que hace muy difícil que eh, no los vean y que las sostienen en el tiempo, por lo tanto los medios de comunicación las reflejan. Eh, ¿En quién piensan, Digo, ¿para, ¿Para quién está hecha? ¿Está hecha para la, la movida, para la gente, para despertar un poco la conciencia social de la gente? ¿Está hecha para el poder político? ¿Está hecha está, para los medios de prensa? Está para todo el mundo, queremos interpelar a todo el mundo. Y también decir que los que, los que vienen y sostienen el armado, la logística, traen la comida, son los villeros. Son villeros solidarizándose con los compañeros que están en la calle. Uh -huh. el, y nosotros lo que, lo que tratamos de expresar acá es, es, es, es comunidad, es organización popular, es poder popular digamos, es poder expresarnos e interpelar, hasta allá, digamos, los lo políticos no van a resolverlo, el, el problema de la vivienda no se va a resolver con esto. Claro. Si vamos a sacar algunos parches, eso no le cabe la menor duda a nadie, como siempre lo hacemos, pero interpelamos a un conjunto uh -huh. de actores, sobre todo a los legisladores, nosotros que no entendemos, yo, nosotros hacemos una encuesta en cualquier esquina de Buenos Aires que elijan cualquiera, le preguntamos a cualquier vecino que nos diga los cinco, no, cinco nombres de, de los legisladores y no nos van a decir no saben quiénes son los legisladores. Y esos tipos terminan vendiendo tierra, teniendo política en contra del pueblo, digamos, digamos uh -huh. algo tenemos, también tenemos que decir. Estos tipos gobiernan para los ricos. Uh -huh. Entonces no es democracia. La democracia es el gobierno del pueblo. Entonces si no hay política pública con participación, si no está la gente, eh, no hay una consulta popular, no hay un... Estamos muy calientes también con el tema de la venta de las tierras en, en la comuna 8 y 9, digamos, que está... digamos están vaciando la posibilidad de viviendas sociales y populares este, vendiendo tierras al mercado, al, uh -huh. que se no sé. Sí. Estamos, está, está bastante complicado. Bueno, Rafael, te agradecemos, queríamos, no, a queríamos saber conocer la movida y, y que uh -huh. te pudieras explayar sobre ella. Un abrazo grande. Muy amable. Hemos charlado con Rafael Klexer del Movimiento Popular La Dignidad, eh, que está entonces con una carpa en la, a modo de parador en la Plaza de los Dos Congresos, en la Ciudad de Buenos Aires, tratando de proteger a los niños que, y niñas que están en las calles, eh, es el epicentro de la gente que duerme en la calle, la Plaza de los Dos Congresos, sobre todo porque hay algunos eh, lugares, este, como el, creo que es el edificio de la caja de ahorros, no de lo que era la caja de ahorros, este, que tienen ahí como la posibilidad de que, Nada, te puedes agradecer, agradecer en, un, en un lugar, en una ciudad que, salvo en El Bajo, en las construcciones más antiguas, no tiene eh, galerías en la calle eh, como para estar un poco más protegido de, de la situación. Eh, bueno, qué lío, ¿no? Qué lío lo de la gente en las calles con, con las necesidades... Eh, y la verdad es que eh, a mí lo que me asombra es que no haya de ningún modo sensibilidad social acorde a las circunstancias, ¿no? Uh -huh. a la mayor parte de la gente que pasa por el costado de estas situaciones caminando les parecen, no digo que situaciones normales, pero en todo caso les parecen situaciones eh, lastimosas Eh, sobre las que creen que no pueden hacer nada y en realidad lo que, primero que pueden hacer es indignarse de modo tal que los políticos sientan algo de presión social, ¿no? si no, esto no cambia Fuma en el cajero y sueña que tiene la televisión prendida. Qué triste cuando se apaga la vida durmiendo en la calle. En un hotel de mil estrellas y con mil recuerdos. De única compañía, el mundo está lleno de fantasmas, durmiendo en la calle, cerca de tu casa, el mundo está lleno de fantasmas, durmiendo en la calle, uno que el que sueña con las mejores bebidas som triste cuando se som en la vida durmiendo en la calle en el cielo las estrellas y toda la frente han La noche está llena de tristeza, durmiendo en la calle, cerca de mi casa, la noche está llena de tristeza, durmiendo en la calle. La noche está llena de fantasmas viviendo en la calle cerca de tu casa en un hotel de mil estrellas. Dicen los Rodríguez a través de la firma de Andrés Calamaro.